Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Hidalgo y tenemos a Anastasio, le va a hacer el chocolatazo a su esposa Olivia, Anastasio, ¿cuánto tiempo tienes sin ver en persona a tu esposa Olivia? Dos, ahorita ya tengo do, dos años. Dos años. ¿Y por qué le vas a hacer el chocolatazo? ¿Por qué dudas de ella? No, porque ella, ella se enoja harto conmigo. Y yo a veces platico bien, platico bien con ella, pero yo le digo cosas así, ¿no? bonitas yo con ella, que ella no, veo que ya no le gusta conmigo, no sé, porque un poco tiene otra persona que le la cotorría más bien, no sé qué, no sé qué está pasando con ella, pero yo nunca les fallado ahorita, gracias a Dios que yo le mandaba dinero, siempre le mandaba cada cada mes, ves. antes cada 15 días, pero no sé por qué ella está me está haciendo esas cosas, no sé yo, yo siento algo que me está, quedando me, me está quedando me está quedando mal ella o sea que tú cumples bien, le hablas bonito ella no te habla bonito y sientes como que es porque ella tiene a otro Sí, sí Wow, tú tienes tres hijos con ella y tú le mandas dinero, ¿cómo cuánto le has mandado? Ya siempre, los años que estoy aquí, siempre le he mandado dinero de siete mil, ocho mil, así le he mandado siempre Wow, le has mandado mucho dinero en total, ¿cómo cuánto dinero le has enviado? 40 mil dólares Wow, eso viene siendo como 790 mil pesos Sí. ¿Y tú vas a hacer esto del chocolatazo para ver qué está pasando con ella, no? Quiero quiero saber, quiero saber porque se se me están o no yo ahí, ahí, ahí quiero saber por qué, yo ahí quiero saber, me quiero engañar, porque si me anda engañando, de modo que ahí puedo acabar con ella mejor para que yo yo no para que yo ya le he hecho, yo que van a hacer en mi casa mejor si ya no puedo tener sin sin compromiso con ella, o yo quiero saber si me anda engañando o no. Oye Anastasio, ¿y no será que quieres terminar con ella para tú tener una relación aquí con alguien más? No, no, no gracias, que no, hoy yo no cosas yo no pienso yo pienso bien con ella ah okay y tú a qué te dedicas el roger rufe, rufero. ah trabajas en los techos oye pero has visto algo que ha hecho ella o te han dicho algo de ella para decir uy ella me está engañando sí una, una vez mi, mi hijo le lo encontró un mensaje un mensaje de un bato oh no dio un mensaje pues mi hijo me dijo mi mamá le llegó un mensaje un mensaje de ella de un bato Después yo le, le, le, le, le, mi vieja le marqué y ya que era ya que era, era una mujer, pero no, era, no no era cierto, era un muchacho, estaba cotorreando. Y... Andaba cotorreando con otro. ¿Y qué decía ese mensaje? Me decía mi hijo, mi, mi, mi hijo me, me me mandó los mensajes, mi chamaco. A ver, cuando tuve los mensajes de tu esposa Texteándose con otro hombre Le llamas tú enojado, ¿qué dijo ella? Sí, le pregunté Se puede, ¿se puede decir ya a mi esposa que le iba a bloquear Ya le iba a borrar Le iba a, borrar, le iba, le iba a bloquear los mensajes Okay, atinjo tira chistos de vato. Al decir ella está bien, lo voy a bloquear es que sí hablaba con él, o sea, se inculpó, ¿no? Sí, echaron la culpa, pero no sí, quiero saber porque si sí, sigue sí, todavía ella sí, todavía lo mismo, que yo quiero saber Porque sabes que yo la mujer yo la quiero harto la la, la Oliver, en este yo yo quiero estar con ella, pero ella no sé qué verá. Vamos a llamarle, pero digamos que ella tiene a otro, ¿tú le vas a seguir mandando dinero? Por mis hijos, sí, los tengo que mandar a mis hijos, esos mis chamacos, él por mi entero, sí, quiero mantener a ellos. También si, que están que a veces si me tacan bien, entonces yo sigo mandando mantener también Edmíl, si veo que ella dice que ya tiene otra persona, con ya, ya, no, ya no tengo por qué mandar el dinero, más por mis hijos. Si ella te manda los chocolates a ti, tú te regresas a vivir con ella, Hidalgo. Si ella se está portando bien conmigo, todavía siempre sí re regreso con ella. Cuando tú estás hablando con ella por teléfono, te corta rápido. Sí, sí me corta el platicar, después luego, es por eso. como cuánto duran hablando? No, nomás más un ratito, dice, yo que hablaba con ella buen ratito, pero ella, ella no quiere, dice que me, me trata ella que dice, ya se va a dormir temprano, no. No se duerme, se la pasa con sus amigos cogiendo a cotorreando a las 7 de noche, es porque yo se me da coraje también por eso. Dice, me voy a dormir, pero lo que hace es cotorrear con los amigos. Pues sí, de noche, está una de la noche. ¿Tú la ves conectada dónde en el WhatsApp? Por WhatsApp. Yo yo yo hablo un ratito con ella a las 11. Pues los dos dice, mejor ya hablamos mañana dice ella, siempre ella así me dice, ya ella habla contenta, pues ya me habla con coraje. Bueno, a ver, ahí le va a llamar el lobo y entró la llamada, no hagas ruido. Sí Bueno, con la señorita Olivia Sí ah, Hola Olivia, mira, no te voy a quitar mucho tiempo Te llamo de una compañía de chocolates Tenemos una promoción Le mandamos unos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Y bueno, sería un buen detalle de tu parte para alguien especial. Es totalmente gratis. Llegan en, do, en dos días nada más. Y pues de eso se trata. como ves, Olivia? Morales, está chido, pero no sé. ¿No sabes? ¿Cómo? O sea que no tienes a nadie. No. De verdad. A ver, piénsalo bien. No tienes a nadie, a nadie especial a quien mandarle unos chocolates en forma de corazón. No tengo, no se me ocurre. No se te ocurre a nadie. No. Eso quiere decir que no tienes novio, Olivia. No. Ah, qué bueno, entonces a mí me va a tocar mandarte los chocolates, ¿no? Sí. No no te creas, oye, tienes una risa muy bonita, eh, pero de verdad no tienes ni un amigo ni nada. No. ¿Y te gustan los chocolates? Pues sí. Qué rico. ¿Y cuáles chocolates te gustan más, como lo chocolate blanco o chocolate oscuro? Chau. Dos, dos. Perfecto, pues te voy a mandar unos chocolates en forma de corazón que te van a gustar, ¿va? Va, está bien. Perfecto, oye, pues estoy trabajando, me gustaría hablar contigo en otra ocasión, ¿está bien si te llamo más tarde o mañana? Como quiera. ¿De verdad te gustaría hablar conmigo otra vez? Sí. O sea, eso quiere decir que no te caí mal. No. No hay ningún problema si hablamos y nos conocemos Pues no Oye, Oigo como niños, como ruido ¿En dónde estás? Estoy en mi casa Entonces tienes hijos, ¿cuántos? Sí, sí, una Ah, perfecto, creo que las mujeres que tienen hijos son mujeres más maduras A ver si ahora que vaya a Hidalgo me toca saludarte ¿eh? Oh, sí Sí, me toca ir a Hidalgo dentro de más o menos dos semanas Ahí voy a estar igual y tal vez nos podemos ver Ir a comer a algo o saludarnos, ¿no? Bueno, está bien De verdad, nos podríamos ver. Uh -huh. ¿En qué parte de Hidalgo estás, Olivia? Acá por Pachuca. Ah, está cerca de Pachuca. Uh -huh. O sea que si nos vemos podríamos vernos en Pachuca. Creo sí. Oh no. Perfecto, pues ya que tengamos más confianza, ¿no? Pero ¿y cuándo fue la última vez que tuviste novio? ¿Cuánto? Dos meses, no sé. O sea que hace dos meses tenías novio. Sí. Uh -huh. Hace dos meses terminaste con él, te dejó o lo dejaste? Pues él me dejó. No me digas que te dejó por otra, que te engañó. Algo así. Wow. ¿y cuánto tiempo duraste con él? Como cinco meses. Oh, no. O sea, tenías un novio con el que duraste cinco meses y terminaste con él hace dos meses. Mm -hmm. sí. Y acá entre nos, dime la verdad, ¿sí lo querías mucho? Sí, sí, mucho. La verdad lo siento mucho, pero pues lo bueno es que aquí estamos tú y yo platicando, ¿no? Sí, ¿no? Así es, pues te marco más noche para que platiquemos a gusto, ¿no? Sí, está bien. Ya por la noche que estemos acostaditos. Ah, está bien. Para arrollarte con mi voz y duermas a gusto. ¿Qué? Okay. Está bien, entonces si hablamos ya anoche? noche. Sí, está bien. Me imagino que tú te duermes tarde ya, ¿no? Mmm, uh -huh. ahorita valen las dos y la una. Te duermes como a las dos o la una, o sea que te la pasas platicando con amigos. Sí. Uh -huh. Sí, de hecho sí, o sea que tienes muchos amigos Pues ojalá que pueda hablar contigo yo A gusto, tranquilitos, ¿no? Está bien Oye, tengo a tu esposo, dice que cuando estás con él Hablando, quieres terminar rápido la llamada Dices que ya te vas a dormir, pero Me estás diciendo que te duermes hasta las 2 de la mañana Él dice que tienen 3 hijos Me dijiste que tienes uno Él dice que tiene 2 años sin verte Y tú hace 5 meses tenías un novio Que terminaste con él y lo querías mucho Él escuchó todo Adelante, Anastasio Bueno. ¡Ew! bueno. Este chocolatazo continúa. Aquí un adelanto. Ahora ya ya es que todo, cabrona vieja, ya te estás sentar toda la noche platicando. Una se puso vieja puta ya no pudiste esperar, mis hijos! Así callaites tú misma. Así callaites así callaites